La zona cero. Here comes, comes like oh, no like Tertulia 0 cero con Silvia sola con Manuel Carvell, con Mado Martínez y con Miguel Federero. hablar de muchas cosas, de muchos temas. En el siguiente tramo de programa también vamos a escuchar información, información de primera mano sobre esa profecía, esa evidencia, esa predicción ha dado la vuelta al mundo sobre el coronavirus. Es real, es auténtica, eso que ha parecido que mucha, mucha gente ha oído y que aquí vais a escuchar. Muchas dudas, hay infinitas dudas, pero la persona que hizo esa profecía, esa evidencia, en donde aparentemente acertó todo, va a estar con nosotros aquí, en La Rosa de Vientos. Un programa que también os va a hablar, Manuel Carvillal, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De Percepción está sensorial. Hay nuevas novedades y noticias. Y Sí, hay un personaje que probablemente sea el el mayor referente científico que existe hoy por hoy en la parapsicología científica, eh, el profesor Brian David Josephson, que digo que es el mayor referente porque en 1973 ganó un premio Nobel de Física, eh, lo cual, en fin, eh, no es algo que se haga todos los días. Y hace unos días, él ya tiene una trayectoria eh, muy muy dilatada de referencias ...al mundo de lo paranormal... ...de hecho en su página web... ...hay algunas publicaciones... ...en el que él defiende... ...el interés científico de la parapsicología... ...lo que le ha valido muchas críticas... ...por parte de sus colegas... ...en la Universidad de Cambridge... ...donde él fue profesor... Eh, ...hasta su jubilación... ...en el 2007... ...además es uno de los miembros... ...más veteranos del Trinity College... ...de Cambridge y hace unos días en una entrevista que le hacían en un medio británico, eh, le preguntaban directamente por, por eh, si él realmente, con todo lo que estaba avanzando, el mundo de la física cuántica y, y nuestro conocimiento de, de, de la mente, de la neurología, él todavía creía que esto de la parapsicología tenía algo de cierto. Y él respondió de una forma bastante concluyente, no sólo ratificó que él está convencido de que hay evidencias científicas, sobre todo de los llamados fenómenos SIGAMA, que son eh, lo que normalmente conocemos como la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia, la precognición. Añade que en el caso de la PK, de los fenómenos SICAPA, los fenómenos ecocinéticos, es algo que eh, está más cuestionado porque... Además explica que en ese caso es muy importante el efecto investigador y que hay una serie de variables que no se suelen tener en cuenta en la investigación paranormal, pero en cuanto a, a la percepción extrasensorial eh, no solo afirma que está seguro a un 99% de que esos efectos son reales, sino que además muchos de sus colegas en el alto establishment de la comunidad científica y de la comunidad académica comparten su opinión fíjate qué cosa más interesante añade pero tienen miedo a decirlo públicamente eh, porque y cito textualmente las palabras del doctor Josephson tienen miedo de que si se pronuncian a favor de este tema, de cosas como la telepatía y demás, perderán prestigio y fondos sí sí dice que la ciencia Según, según Josephson es una especie de club eh, muy elitista en el que se pueden creer ciertas cosas y otras no. Claro, que esto lo diga yo... O pues sea, no, que te dan dinero te en nada. función de lo que digas y eh, no en función de lo que valgas. Claro, pero lo importante es que lo dice un premio Nobel de física. Claro. Esto es lo verdaderamente relevante. Jolines, eh. había un tiempo, Manuel, seguramente te acordarás, eh. yo me acuerdo hace 20, 30, 40, bueno, 20 años, no, 30, 40 años, cuando leía los primeros libros de estos temas, las primeras informaciones, se hablaba mucho de la PES, y la PES es esto, es la presión extrasensorial, se han perdido un poco las denominaciones clásicas en el mundo de la parapsicología, y eso que, ojo, hay muchas y muy buenas investigaciones... Sí, es que en el mundo de la... probablemente la ufología también, pero la parapsicología es la que ha acusado más el descrédito, eh, los ataques de los movimientos pseudoescépticos. De hecho, Josephson ha sido víctima de ellos en muchas ocasiones, que tiene, tiene narices que alguien que a lo mejor todo lo más a, a, tiene una columna de ciencia en la hoja parroquial, pues sí, intente sí, sí. corregir a, a un premio Nobel de física hablando de física que en el fondo es de lo que estamos es de lo que estamos hablando. Yo tuve además la suerte de conocer a Josephson en 1992 o 93 en un congreso mundial de parapsicología que se celebró en Madrid y en el que además de Josephson vinieron asistieron personajes como Stanley Kripner, que para mí es el el número uno en, eh, hoy por hoy en la investigación paranormal y del chamanismo, y sobre todo de los sueños, se le el director del Instituto Maimón y desde el sueño, estuvo Marcelo Trucci, que fue el, el fundador del movimiento escéptico en Estados Unidos y cuando vio la radicalidad que estaba tomando su propia creación, se fue y lo abandonó, que es muy muy gráfico, ¿no? Pero como te decía, la parapsicología es la que ha acusado más más esos ataques, porque era la que estaba más introducida en el ámbito académico y universitario. Y en España, en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma de Madrid, durante mucho tiempo, en los años 70 y 80, se impartían clases de parapsicología, se cedían las aulas al profesorado de la Sociedad Española de Parapsicología, con Ramos Pereira a la cabeza, y, y el mismo claustro de profesores, De, de la sociedad española de la parapsicología llegó a ser recibido en el Palacio de la Moncloa por los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, muy interesados además en todos estos temas. O sea que, por desgracia, en el ámbito de la parapsicología no solo estamos perdiendo las antiguas denominaciones, sino que vamos como los cangrejos hacia atrás. La aparición del telescopio espacial en Hubble ha cambiado la historia de la ciencia y la historia de lo que conocemos en del espacio sin Hubble no hubiera pasado nada de toda la revolución que ha habido, vamos a decir, en los últimos 10, 15 años. Ahora, bueno, pues se recopila toda esa información. El Hubble, el telescopio que ha cambiado la historia de la ciencia. Sí, es como el espía. Yo le, le uno un poco al replicante de Blas Runner, ¿no? El que ha conseguido ver... Algo que jamás los humanos hemos logrado ver, ¿no? Entonces, ese es el, el espía del universo, nuestro telescopio Hubble. Bueno, la verdad es que lo diseñaron para que durara 15 años y el 24 de abril, o sea, hace nada, un, dos, tres días, pues ha sido el, el, el viernes, el viernes ha sido, bueno, pues el, el telescopio pues ha cumplido tres décadas orbitando la Tierra, nada más y nada menos y las imágenes que nos ha brindado es que no, no eran ni, ni, ni en nuestra imaginación podrían haberse llegado a lograr pues gracias al, al Hubble pues hemos descubierto pues muchísimo, hemos descubierto observaciones como nacimientos de estrellas, la creación de agujeros negros se ha capturado gracias a, a lo que vio el Hubble, la gran mancha roja de Júpiter Se han descubierto lunas y, y objetos más allá del Sistema Solar. Pero claro, aprovechando que, que es aniversario, pues es cierto que se ha hecho un poco una recopilación de las cosas más, más importantes, ¿no? Y entre ellas, pues, por ejemplo, la Edad del Universo. La Edad del Universo, eh, según los científicos, pues la calculan por dos métodos. Uno es observando las estrellas más antiguas y también la medición de la expansión del universo. Bueno, pues ahora mismo la estimación que se tiene en cuenta es que el universo pues se existe desde hace 13.700 millones de años. Y esta, este cálculo mmm, se ha llegado a, gracias a, a la intervención y a todos los datos que se han conseguido gracias a esas fotografías. ...que ha estado enviando el Hubble. Bueno, pues el telescopio, el telescopio dice que desde 1995... ...pues eh, eh, hacía esas fotografías de campos profundos... ¿no? ...como miradas al, al pasado que los científicos lo llaman... Que su, ...como si fueran fósiles cósmicos. Bueno, pues una de esas imágenes muy, muy importante... ...que lo tomó en 2012 pues consiguió y, y reveló imagen de galaxias muy, muy, muy lejanas, que parecemos la guerra de las galaxias, ¿no? Galaxias muy, muy, muy lejanas. Bueno, pues esa fotografía más profunda desveló que habían galaxias que se estaban tomando esas fotos que estaban en el universo desde hace 800 millones de años. O, por ejemplo otro de los hallazgos muy importantes la misteriosa energía oscura y la expansión del universo bueno pues antes se pensaba o se sabe, eso es cierto que el universo está en permanente expansión pero lo que tenían miedo era que esa expansión según pasaran los años fuera mucho más lenta o incluso, incluso en algún momento se detuviera y no, resulta que gracias al Hubble se ha descubierto que no solamente no se detiene sino que Gracias a esa observación de supernovas, lo que se, se ha confirmado es que, además, el universo se expande infinitamente y no solo más lento, sino a una velocidad mayor. Luego, si quieres, te voy contando más, más casos. Bueno, por ejemplo, la materia oscura. Pues ese es otro de los grandes enigmas de, de la ciencia. Bueno, pues el Hubble... Ha conseguido, con sus lentes que tiene gravitacionales, hacer unas observaciones especiales. Y gracias a la distorsión de la luz que muestra el Hubble, pues los astrónomos han podido hacer cálculos o, por ejemplo, deducir la ubicación, el tipo de materia, si es visible, si es invisible, si es más oscura, si es menos oscura... Bueno, la verdad es que es alucinante. ¿O los agujeros negros? Pues con los agujeros negros también pues hay muchísimo misterio. ¿no? Pues el, el, el Hubble también ha ayudado eh, a eso. Entonces, pues los agujeros negros, por ejemplo, los de masa intermedia, pues ese, es, es ese eslabón perdido, ¿no? la evolución del cosmos, pues el Hubble puede captar la existencia de estos agujeros negros y además hacer esas fotografías y hacérnoslo llegar a nosotros que estamos aquí tan tranquilitos en la Tierra y tan estupendos. Bueno, pues esas son algunas de las cosas. Y además, para celebrarlo, pues se ha publicado una, una fotografía maravillosa que parece como un cuadro artístico que le llaman los pilares de la creación y, y la verdad que es una fotografía que, que parece algo, pues no sé, que te hace soñar porque el Hubble está fuera de la tierra eso quiere decir que no está confinado no, no, no está gracias, gracias a Dios y no, eh, él puede compa se ha compartido esta imagen la ha compartido la, la NASA y es en realidad que la gente decía, ¿qué es esto? ¿qué es lo que han publicado? bueno, pues es una tormenta de fuego por el nacimiento de estrellas de una galaxia vecina eso es lo que han querido compartir con nosotros en este trigésimo aniversario, que decimos que era la mitad, estaba ideado para que durara solo 15 años, y al final ha durado, de momento, 30. Y el Bigfoot, eh, Miguel Pedrero, el Bigfoot... Eh, ¿cómo, ¿Qué información está saliendo sobre él en estos tiempos, sobre el pies grandes, sobre el Yeti americano? Bueno, pues parece que el gobierno de los Estados Unidos o ciertas instituciones gubernamentales de los Estados Unidos tuvieron eh, en los años 70 un cierto interés en el fenómeno del Bifug y también en su vinculación con el fenómeno OVNI. Esto puede parecer bastante bastante increíble, pero es así. Parte de un artículo que acaba de publicar un conocido investigador que se llama Nick Redfer y, y, y él habla sobre un, un buen amigo de él que se llama Stan Gordon, ...que dedicó buena parte de su vida a investigar las apariciones del Bigfoot... ...en el estado de Pensilvania, donde vivía este investigador. Bueno, pues Renzer asegura que que este investigador, que Gordon... ...en cierta ocasión recibió la llamada de un alto cargo... ...de la Oficina de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos... ...que mostró mucho interés por el trabajo que estaba haciendo este investigador... ...sobre el Bigfoot, recopilando todo tipo de avistamientos y casos... Este alto cargo sabía bastante sobre las investigaciones que estaba realizando y le pidió que cualquier evidencia o nuevo testimonio que tuviera sobre las apariciones del Bigfoot, que se pusiera en contacto con él. Bueno, la cosa queda aquí, pero unas semanas más tarde, este investigador recibe en su domicilio la visita de dos empleados de la oficina de John Dent. John Dent era un congresista del Partido Demócrata Eh, ...que había sido elegido por el, por el vigésimo primer distrito de Pensilvania. Era un, en, en esos años, en ese momento, era un congresista muy poderoso dentro del Partido Demócrata. Bueno, pues estos dos empleados de este congresista... ...buscaban información relativa al Bijut y su vinculación con el fenómeno OVNI. De hecho, tuvieron una conversación, parece que bastante amistosa... ...y estas personas le pidieron al investigador información sobre el BIFU, sobre todo cualquier tipo de información que tuviera relativa a la vinculación del BIFU con las apariciones de ovnis. Bueno, parece que este investigador estuvo durante bastantes años en contacto con, con estas personas e incluso con el congresista con este congresista del Partido Demócrata pero la cosa no termina aquí porque el 25 de octubre de 1973 tuvo lugar una de las quizás de las apariciones más espectaculares del bifur o algún tipo de fenómeno asociado a este fenómeno. Esto ocurrió en una pequeña localidad que se llama Grensford, en, en Pensilvania, y el protagonista es Steve Palmer, que era un granjero que observa un platillo volante luminoso sobre sus tierras de cultivo. Eran aproximadamente las nueve de la noche y, bueno, el hombre se queda observando el ovni hasta que ve dos seres oscuros de aspecto oscuro, es decir que no, no les no les distinguió rostro, pero sí decía que eran dos tipos muy altos, de complexión muy fuerte, eh brazos, eh, brazos enormes, y, y estos seres se estaban acercando a donde, a donde este hombre se encontraba, ¿no? y bueno, se puso muy nervioso, sacó su escopeta y disparó varios tiros contra, contra estos seres, ¿no? Y, y lo cierto es que las balas no les hicieron nada, los seres desaparecieron, el, el ovni desapareció, avisó inmediatamente a la policía y la policía se puso en contacto con Stan Gordon, con este investigador sobre casos de ovnis y de apariciones del Bigfoot, que apareció allí con cuatro investigadores más esa misma noche. Y en el momento que lo estaba entrevistando, pues este hombre parece que entró el testigo como una especie de trance, golpeó a varios de los investigadores... Eh, Perdió la conciencia en un momento determinado y, y, y en un momento determinado también, eh, eh, pues, eh, eh, olieron como un olor a azufre muy fuerte, ¿no? Entraron en la casa, bueno, y la cosa acaba aquí, pero un par de semanas más tarde, Steve Palmer, este testigo, es visitado por dos, dos oficiales de la Fuerza Aérea, eh Estos parece que sabían todo sobre el encuentro extraño de Steve Palmer, sabían absolutamente todo lo que había sucedido, incluso la experiencia posterior con los investigadores. Le hicieron varias preguntas sobre la experiencia y le presentaron varios dibujos de diferentes tipos de Bigfoot avistados por diferentes testigos para que intentara identificar de algún modo a esos seres que él, que él había visto. ¿No? Parece que durante la conversación estos oficiales de la Fuerza Aérea le dijeron que sabían que había algún tipo de vinculación entre las apariciones de ovnis y las apariciones del Bigfoot y le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una regresión hipnótica. Este hombre dijo que sí. Los militares eh, dijeron que bueno, que permanecerían en contacto con él y nunca más volvió a tener noticias de estos militares de la fuerza aérea, es decir, que durante algún tiempo, durante algunos años Parece que el gobierno de los Estados Unidos o diferentes instituciones del gobierno americano eh, tuvieron interés en recopilar no solo casos de ovnis, sino casos de ovnis vinculados a las apariciones de seres extraños como este del Bigfoot. Y esta investigación, don Martínez, el que nos habla de cómo reacciona el cerebro, cómo se transforma el cerebro, es muy parecido a lo que está ocurriendo cuando tiene hambre, ¿no? Pues la verdad es que sí. Parece ser que estar aislado o, o, o estar solo, tener tener hambre de contacto social es eh, lo mismo que, que pasar hambre pero de, de, de falta de comida. Y es que el cerebro en aislamiento eh, siente lo mismo y experimenta lo mismo. Lo ha descubierto un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts del MIT y del Instituto de Estudios, de, de, de Estudios Biológicos de California. Lo que viene a decir es eso, que, que tanto la soledad como el hambre provocan la misma reacción en, el, en la misma área cerebral, y es precisamente en esa en la que media un poquito la motivación y la, bueno, donde se encuentra eh, donde, donde actúa la sustancia negra que está en el mesencefalo. Eso significa que nuestra necesidad de comunicación social es tan importante como comer. Y nuestro cerebro lo percibe así Y, y además es, es muy interesante este estudio Porque demuestra la importancia Que tiene nuestra mente En, en, en materia de salud mental Pero también en, en Bienestar humano Porque estamos hablando de una cosa tan básica como comer El tema de relacionarnos Y pone de manifiesto este estudio Además que un solo día De aislamiento Además de aislamiento social Cuando tienes esa hambre de, de, de, de, de comunicarte Y de relacionarte es suficiente ya para modificar el funcionamiento de, del cerebro. Fue curioso, lo han hecho con, con, con 40 voluntarios adultos este estudio y lo que hicieron fue pues observar sus cerebros mediante resonancia magnética funcional mientras reaccionaban precisamente a, a, a, a estos fenómenos, el de soledad y el de hambre. Lo que hacían era observar qué ocurría en sus cerebros cuando pasaban hambre o acusaban actuaban, ¿no? Eh, acusaban eh, esa falta de, de contacto de contacto social ¿no? y lo que hicieron fue someterlos a eso, a carencias a necesidad lo, hicieron dos sesiones, en, en una sesión los tuvieron, eh, a, las sesiones eran de 10 horas cada una ¿vale? En, en la primera sesión se les privó de comida y en la segunda de contacto social y además eh, para cicar un poquito ahí más las cosas para azuzarles un poquito más se les enseñó alguna que otra imagen de sus platos favoritos, suculentos o tal, o de, o imágenes de relaciones sociales, contacto y todo esto. También, obviamente, compararon eh, esas imágenes, esas eh, resonancias, con cómo estaban ellos antes de, de empezar el estudio, ¿no?, Y eh, las relaciones cerebrales fueron idénticas, idénticas, idénticas. Es increíble. Y, y bueno, pues es lo que querían decir es estos investigadores, lo que se han dado cuenta y lo que viene un poco a, a darnos la pista, la clave de lo importante que es para el ser humano. Somos seres sociales, es increíble, para el ser humano comunicarse, relacionarse es tan básico como el comer por eso nos gusta tanto ir de picoteo porque encima te relacionas y comes con lo cual cosas. nos sale divino el aperitivito vamos a hacer un Ay, ¿dónde sale el aperitivito? en eso somos unos, unos expertos los españoles eso de ir de tapas ya te digo. y sitios pues, además sí. total totalmente especializados que los hay mm. en España pues sí, pues sí Manuel Carvial nos va a contar ahora otra información que tiene que ver con el mundo del misterio, el mundo de los enigmas y el mundo de la historia, bueno, el mundo de la cirugía. Cuéntanos, Manuel. Ay, Sí, bueno, eh siempre hemos hablado muchas ocasiones de esos misterios del pasado que a veces nos, nos, nos empeñamos en interpretar como pruebas de que nuestros antiguos eran tontos de capirote y tuvo que venir alguien a enseñarnos a... ...a solucionar los problemas... ...pero a medida que avanzan... ...los descubrimientos arqueológicos... ...se están encontrando cosas sorprendentes... ...y esta semana me ha llamado muchísimo... ...la atención, la noticia... ...de un descubrimiento... ...en Grecia... ...en, en un emplazamiento arque, arqueológico... ...el Palio Castro... ...en la isla de Tasos... ...donde un equipo de investigadores... ...desenterró varios cuerpos y cuando se pusieron a, a examinarlos eh bueno la verdad es que leyendo los los comentarios que hacen estos investigadores eh, están pletóricos y están entusiasmados porque se trata de un grupo de cinco hombres de entre treinta y cinco y sesenta años y cuatro mujeres una de ellas adolescente Eh, con una antigüedad, el, el, el emplazamiento está datado en el siglo IV después de Cristo y eh, lo que realmente les ha llamado la atención, además de todo de todos los Juárez, las herramientas, era que se trataba de, de guerreros o de personas vinculadas a un trabajo físico eh, importante, pero uno de ellos, especialmente uno de ellos, es el que les ha, les ha fascinado absolutamente porque descubrieron que se trataba de un militar, de un soldado, de un guerrero que probablemente había recibido un, en una batalla un golpe muy fuerte en la cabeza que le había roto el tímpano y que le había causado una infección Y para intentar sanarle, los investigadores suponen que se trataba de una persona pudiente, de una persona relevante, y que un médico militar altamente cualificado, estamos hablando de algo que ocurrió hace 1.500 años, un médico militar altamente cualificado eh, llevó adelante una intervención quirúrgica en su cabeza y en su cuello que los investigadores califican de compleja y extraordinaria. ...para intentar resolver eh, una infección severa en el oído medio. Lo que hicieron fue hacerle una serie de, de drenajes, de agujeros... ...de unos 9 milímetros de ancho en distintos huesos del cráneo. Algunos de ellos, dicen los investigadores, casi perfectos. Claro, estamos hablando de una tecnología, que en realidad no era tal... ...de hace 1.500 años... Y para estos investigadores de la Universidad de Adelphi y para el director de la investigación, eh, que tiene uno de estos nombres griegos impronunciables, Anagnostis Agelarakis. A ver, repite, por favor. Ana, para... Ana para <risa> <risa> vale, vale. Pues él eh, dice que está entusiasmado porque para ellos se trata de una demostración de pericia, esa, esa operación del mastoideo, un hueso situado detrás de la oreja, increíble y absolutamente alucinante en una época en la que no existían antibióticos ni disponían de las herramientas de hoy en día. Así que un poquito más de respeto cuando hablemos de nuestros antiguos, porque evidentemente no tenían WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, pero tenían una capacidad de imaginación y Y de autosuperación eh, absolutamente envidiable, pero la pregunta aquí es sobrevivió a esas pequeñas trepanaciones o no pues en este caso no en este caso no en otros casos, sí no no es la primera vez que se encuentran eh sí, trepanaciones. tenía trepanaciones igual tenía twitter <risa> es posible, no sé cómo se dirá twitter en griego antiguo, pero seguro que suena divertido. se lo están cargando, eh twitter. Ah, la vale, gente sí. que utiliza solo Twitter para insultar, para faltar respeto, para... para y lo que están haciendo es una cosa... Bah, es tremendo, tremendo. Bueno, mejor que lo hagan en Twitter. Sí, como sí. Le que a este hombre le peguen un golpe en la cabeza y le... Exacto, pasan desde haya. luego que sí, sí, sí. Pero entonces mejor que se quede ahí. Pero, pero es que aunque en este caso no hay una posterior cicatrización de las heridas, que es lo que se revela, por ejemplo, en otros casos de trepanaciones. Además, en varios países, yo por ejemplo, os he podido ver en Perú, en, en algunas partes de América Latina, eh, cráneos que fueron sometidos a operaciones quirúrgicas parecidas a esta y que posteriormente cicatrizaron, es decir, se, se redondearon los bordes, o sea, que sobrevivieron a esa operación en este caso no pero lo que ha impresionado a los investigadores es la pericia de estas de estas microincisiones tan sorprendentes para haberse hecho hace 1500 años hace 1500 años esta historia que puede ser la primera cirugía de la historia vamos a hablar a continuación Silvia Casasola de los de China de uno de los enigmas arqueológicos más importantes los guerreros de terracota viajaban en el tiempo ...pues de alguna manera... ...sí, y ahora vamos a descubrirlo... Eh, ...la verdad es que... Eh, ...es una maravilla... ...lo del descubrimiento... ...porque fue mm, prácticamente por accidente... ...como en algunas ocasiones... ...esos tesoros que se están buscando... ...que hay cantidad de gente... ...que, que intenta localizar... Bueno, ...pues esto fue un agricultor... ...que mira tú por dónde... ...unos años terribles de sequía... ...en la zona... ...en la región de Shanxi... ...en China pues era 1974 y se desvivía este hombre, había décadas que nada, que nada, que no, no fructificaba nada, y bueno, pues eh, mirando a ver si podía sacar pozos, podía sacar agua en esos pozos para darle un poquito de esperanza a esa tierra, pues se topó, mientras estaba intentando arar, hacer ahí ese hueco, que había algo con lo que chocaba. Y bueno, pues eh, no le dio mayor importancia, dijo, ah, esto es un cuenco de estos que de vez en cuando salen jolín con el cuenco. ...que era un pedazo cuello de uno de los soldados de terracota... ...y dijo, esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues además de, de ese soldado, tirando, tirando... ...se encontraron ocho mil figuras de soldados... ...y como sabéis, ese ejército de terracota de Sian... ...que es magnífico, que cada individuo es totalmente diferente... ...que es único que además no está ahora mismo eh, sus ropajes, no se ven cuáles son las pinturas naturales que llevaban, pero cada uno llevaba un traje con una pintura distinta, con sus armas identificables distintas. Bueno, la verdad es que eh, ellos estaban para intentar defender póstumamente la, la tumba de, de Oinshiguan, el primer emperador de la China unificada. Y, y bueno, una vez que, que todas las personas vimos lo que allí se encontraba, pues nos maravillamos porque es que son a tamaño natural, o sea, no es que digas, y, y son ...prácticamente perfectos. Bueno, ¿qué es lo que, que pasa? ¿Por qué decimos que a lo mejor viajero, viajaron en el tiempo? Porque estas figuras que recordad que datan del 200 a.C. y que dejaron alucinados a arqueólogos y a personas que, que a lo mejor no tenemos esos conocimientos científicos... ...y, y tan historiadores... Pues vieron que las armas que, que portaban estos soldados tenían una peculiaridad muy especial. ¿Cuáles? Pues que estaban demasiado bien conservadas. Tanto que no tenían ese deterioro del bronce, porque son armas de bronce que, que tienen cuando llevan milenios de antigüedad, pues eso, se oxidan pierden, no no no no estas armas resulta que estaban casi incluso con brillo, ese eh, eh, esa forma de composición química de bronce no se había deteriorado entonces esto era algo que a los científicos pues les dejó bastante alucinados de tal manera que se pusieron a investigar el por la causa que motivaba que eh, esas armas no perdieran su forma ni su aspecto. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Pues mmm, analizaron su composición y comprobaron algo alucinante, que tenían una proporción de cromo, algo así que les daba como ese, un aspecto inoxidable, algo parecido como al acero inoxidable. Y entonces dicen, pero ¿cómo puede ser que en... Esas épocas, en esos años, los chinos, que ya sabemos que son muy sesudos, muy sabios y muy adelantados, pero que mmm, si realmente ellos hubiesen descubierto una técnica de esas características... No se podría haber perdido en el tiempo. Eso se tendría que haber mantenido y, y haberse pasado de generación en generaciones. Entonces, pues se pusieron a, a mirar a ver si podría haber sido eso, pero dijeron, no, esto es imposible. Es imposible que este conocimiento, según eh, estos eh, científicos, se perdiera. Con lo cual, descartaron esa posibilidad. No. Esa técnica no ha podido ser. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que puede estar eh, dando esa peculiaridad a esas armas de los guerreros de terracota? ¿De dónde viene ese cromo que tienen? Entonces, pues, miraron que en ciertas armas había, sobre todo las empañaduras, no, no ya en lo que es ya directamente la lanza o la espada, sino la empuñadura era donde se veía el cromo. ¿Cómo puede ser? que solamente haya cromo en la empuñadura y no en el resto? Eso es muy raro. Bueno, se pusieron a, a, a especular y entonces decidieron hacer una cosa. Dijeron, vamos a ver, lo que vamos a hacer es, eh, eh, o vamos a, a, a pensar que igual para que se guardara eh, todas estas armas y no se deterioraran, igual tenían unas eh, fundas de madera Y esa funda de madera era lo que se pintaba con cromo y luego se deshace esa madera, ese cromo filtra al bronce y es lo que consigue que se mantengan con esa peculiaridad. ¿Y de dónde han sacado el cromo? Otra vez volvemos a, al tema. Entonces resulta que lo que han decidido estos científicos es, mira, vamos a hacer como una especie de cápsula del tiempo vamos a hacer un experimento y se pusieron a perpetrar sobre las pobres armas de bronce hacer como ese periodo de antigüedad crear, no recrear lo que podría haber pasado y a ver qué era lo que sucedía con las armas y resulta que las armas se deterioraban no conseguían que, que, que, que se mantuvieran, se deterioraban y entonces al final dieron con la clave ¿cuál era la clave? pues algo que lo tenían que haber buscado desde el principio en el lugar. Resulta que descubrieron que lo que sellaban y mantenía que no se deteriorara las armas y que se mantuvieran perfectamente era la tierra. La tierra con la que habían sido enterrados que lo sellaba, les protegía de la humedad, les protegía de cualquier deterioro, lo que quedaba como sellado herméticamente, o sea, la tierra actuaba de cápsula Del tiempo, una cápsula del tiempo arqueológica. Les protegía del oxígeno, de la humedad y de todo. De hecho, si ahora os fijáis en los guerreros, que por eso lo hacen con muchísimo cuidado, y, y quiero eh, hacer mención a nuestros amigos de Crevillente porque consiguieron que fueran unos guerreros de Sian allí, bueno, pues... Después de sacarlos de, de ese sellado de la tierra, ha sido cuando han empezado a deteriorarse tanto los guerreros, que estaban en perfectas condiciones, como las armas. Así que ya sabéis, las armas tan perfectas con ese fronce nítido se consiguió gracias a la tierra donde estaban, en, que eran pertenecían a ese agricultor de Sian, y, y gracias a eso, no a ningún misterio especial, ni a ninguna técnica especial, la tierra lo selló. El mundo de la gente está quedando para cosas que, bueno, no pueden hacer de otra forma que no sea virtualmente o en el deseo, bueno, no se queda con eh, nadie en ningún sitio, salvo salvo que no sea perceptible. Como por ejemplo, Miguel Pedrero, un viaje astral. Efectivamente, ya que no podemos salir físicamente, que estamos en pleno periodo de confinamiento, pues salgamos en, en astral, con nuestro cuerpo espiritual, con nuestra mente, con nuestra conciencia o como le queramos llamar. ¿no? Y, y en realidad esta es una iniciativa que ha llamado la atención de bastantes medios de comunicación, sobre todo medios de, de comunicación anglosajones, y es una idea que surgió a través de Reddit, que hay quien dice que es una red social, pero en realidad no es una red social. Reddit es una es una web que funciona como una especie de agregador de noticias, es decir, los usuarios van subiendo informaciones, ideas o lo que sea, en diferente formato, en texto, en vídeo, audios, imágenes, y, y el resto de los usuarios vota a favor o en contra de ese contenido. Entonces, ...los contenidos que tienen más votos... ...pues aparecen más destacados... ...y los que tienen menos votos o más votos en contra... ...aparecen menos destacados, ¿no? Bueno, esto es lo que es Reddit... ...que es muy, muy popular... ...sobre todo en Estados Unidos y, y en el mundo anglosajón... ...bueno, pues... ...pues hace algunos días... eh, ...un usuario puso en marcha, como digo... ...la idea de crear un grupo de viajeros astrales... ...no, bueno, bajo... ...el epígrafe de... Eh, ...Armada Astral, ¿no? ...que es un nombre que llama mucho la atención, ¿no?... Y lo que quería era crear una especie, entre comillas, ¿no?, de grupo de operaciones especiales, pero que actuara en el astral, ¿no?, pues para, en esta época de confinamiento, pues entrar a lugares divertidos, por ejemplo, a lugares prohibidos, ¿no?, como el Área 51, el Pentágono, la sede central de la CIA, el Langley, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, eso es lo que empezaron a hacer, pero... Ahora ya, digamos que esta, entre comillas, Armada Astral ha cambiado de objetivos y ahora la finalidad es salir al mundo exterior, recorrer una determinada ciudad, un monte, un bosque, una montaña, un parque, ¿por qué? Cualquier Por... sitio es válido. A cualquier claro. sitio no podemos ir. Exacto, claro. exacto. Ahora el interés de la gente ya no es tanto... Vamos a ver qué hay en el Área 51, sino... Sí, no, vamos a ver lo que hay detrás de la puerta. Exacto, vamos, claro. a, vamos a ver el parque que tengo enfrente de casa... Claro. ¿no? Y, que, y que ahora no puedo ir, ni puedo o, verlo. O quedo con los amigos también, ¿no? Claro. Es que ahora no se puede. O quedo con los amigos, o, o un paseíto por el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, este tipo de, de cosas que, que uno echa de menos, ¿no? Que, que parecen tonterías, ¿no? como o, si me he hecho... o me voy a Egipto, que no he ido nunca. <risas> también, pero yo creo que la gente lo, lo que pretende, e incluso con esta idea es, astralmente o en sueños lúcidos, Eh, ir ir a sitios a los que solían ir en su vida diaria ¿no? Parece una tontería, ¿no? porque antes del confinamiento pues Uno pensaría, pues quiero ver que se cuece en la Casa Blanca Pero sí, ahora sí. a mí me apetece más pues Ir al parque donde iba a sentarme a leer un libro O, o, o, o pasar por el centro de Madrid ¿no? mm. bueno el, funda el fundador de esta idea, el creador de esta idea Pues la verdad es que es un chaval Es un chico de 19 años, de Wisconsin que actúa bajo el nick de comandante XXX y... ¡Madre mía! <ríe> bueno, tiene 19 años, ¿no? Y, y él dice, porque varios periodistas se pusieron en contacto con él, y él dice que, que su idea o su iniciativa no tiene una finalidad científica, sino que simplemente es lúdica, ¿no? Y que la verdad es que nunca podrán saber cuál es el grado de realidad de sus visiones, ¿no? Pero que poco importa, dice, porque la pretensión de esta idea es despertar la imaginación el ansia de conocimiento, y como digo, pues tiene una finalidad lúdica de divertirse en esta época de confinamiento. Pero entre todo eso, dice una reflexión muy interesante, él dice que en nuestra vida diaria, en, la, en, en nuestro estado de vigilia habitual, también elegimos creer unas cosas y no creer en otras, ¿no? Y dice, esto no es muy distinto, ¿no? Durante estas prácticas de desdoblamiento astral o sueños lúcidos, pues uno elige en qué creer, Y qué no creer, ¿no? Si uno cree que ha estado allí que que está disfrutando esa ese paseo por el parque, ah, claro pues ya está, ¿no? A ver, algunos de los participantes dijeron que sí, que intentaron infiltrarse en el Pentágono, en la Casa Blanca. Algunos contaron que se toparon con algún tipo de barreras energéticas que les impedían explorar o ir más allá, pero en definitiva el caso es que miles y miles y miles de personas entraron en, entre comillas en este juego no y se pasaron unas horas divertidas ¿no? pero es muy curioso porque una de las técnicas que emplean para sus proyecciones astrales es un sigilo no, no sé si sabéis lo que es un sigilo no, no. bueno el, el sigilo es uno de los símbolos fundamentales empleados en la magia del caos ¿no? que no quiere decir que emplees la magia para crear el caos. sino claro, que yo, una... yo cuando has dicho sigilo, digo que van de forma sigilosa <risa> a hacer el viaje austral. Sí, no, no, no, es algo no, que se utiliza. Es están en la magia del caos. Claro. claro del caos, todo el claro. mundo la conoce. ha dicho... He pensado en seguir en los videojuegos claro, eh, Mira, es verdad Oye, pero es un tema Es un tema muy inter muy interesante Bueno, la la magia del caos no, no es hacer magia Para crear el caos, ¿no? ¿no? No significa eso Sino que es una corriente Moderna dentro de la magia Que dice que, que no hay un determinado Tipo de ritual que valga para todo el mundo Sino que cada uno se puede crear Digamos que su propia magia O sus propias ceremonias personales Que, que estén más acordes Con su personalidad, ¿no? Y entonces es como una magia muy libre, es una magia del caos, ¿no? Y, y, y uno de los elementos fundamentales de la magia del caos es un sigilo que utilizan dentro de la magia del caos para hacer realidad tus, eh, tus peticiones o tus deseos, ¿no? Y esto lo utilizan también en la técnica del, del astral, por ejemplo. Imagínate, ¿no?, que queremos decir, eh, queremos hacer un viaje astral, ¿no?, y queremos entrar en la Casa Blanca, ¿no?, A lo mejor para espiar los documentos secretos de, sí. de, para ver, de, Donald, para, de Donald Trump, a ver qué nos encontramos ahí, ¿no? Para ver a, cómo, cómo se coloca el pelo Donald Trump, ¿no? Sí, a, a ver qué lee, no a ver cómo se informa Donald Trump, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, quiero quiero viajar astralmente a la Casa Blanca. Bueno, pues un sigilo consiste en escribir esta frase en un papel, le quitamos todas las vocales a esta frase, le quitamos las consonantes que se repitan, Entonces, al final, quedan solamente un grupo de consonantes que tenemos que combinar eh, de manera que podamos formar una figura, no una figura, digamos, con cierto grado estético. ¿no? Y, y luego lo que hacemos es trasladar nuestros deseos mentalmente a ese sigilo, como proyectar Toda nuestra potencia mental y, o, o nuestro deseo, nuestras ganas de que eso se haga realidad a ese sigilo. Y luego nos olvidamos por completo ¿no? de, de lo que hemos hecho. Entonces esta gente lo que hace es que cada vez que quiere trasladarse astralmente en un sueño lúcido, toma ese sigilo, eh, de algún modo proyecta otra vez su, su energía sobre el sigilo, es decir, esa intención, en este caso, de viajar astralmente a la Casa Blanca, Y parece que este es uno de los, de los métodos que emplean para esta actividad, que no deja de ser una actividad lúdica, pero que, bueno, utiliza elementos de la magia del caos, utiliza elementos del sueño lúcido, etcétera, etcétera, y ha traído la atención de muchísimas, miles de personas que están entretenidas en esto. Lo mejor va a ser irnos a Marte, pero Mado Martínez se van a yugas, ¿no? Ya han tomado la delantera. ¿Os acordáis de la, de la película esta de... de de Marte, ¿no? Lo de las patatas en Marte y todo eso. De Matt Damon, sí. Sí, y un libro interesantísimo que publicamos una vez en Odeon que se llamaba Vivir en Marte, que iba de todas estas cosas, de lo que vamos a tener que hacer y de qué iba que iba a ir la, la carrera espacial a, a, a Marte y las cosas que se van a tener que hacer, entre otras cosas, resolver los problemas pues eso, que van a comer los astronautas en esos largos periodos de viaje, en las estaciones espaciales y estas cosas. Bueno, pues resulta que eh, el alimento habitual de los astronautas hasta la fecha suelen ser unas raciones muy ...muy procesadas... Eh, ...pues unos envases... ...que llevan unos procesos... ...una liofilización... ...una serie de cosas, de radiaciones... ...para que duren muchos meses... ...y ellos se van alimentando de estas cosas... ...que están hechas pues a base de, de... ...cócteles de marisco... ...de carne vacuno, mantequilla de cacahuete... ...frutas, nueces, estas cosas... ...pero... Eh, ...resulta que... ...Cristina Cojal del Centro Espacial... ...Kennedy acaba de hacer pública una investigación en Frontiers in Plant Science porque eh, ha cultivado lechuguitas, lechuguitas rojas en, en el espacio en, en la Estación Espacial Internacional y son alimentos frescos a bordo al fin y al cabo y, y es un reto y un desafío que tenía que tenía la NASA, que se había propuesto que querían resolver y esta mujer ha demostrado que, que se puede cultivar lechuga en el espacio, además ...libre de microbios que causen enfermedades... ...y segura para comer... ...es decir, pues que no tenía ni E. coli, ni salmonella... ...ni estafilococosaurios... ...ni cosas de esas... ...y el número de esporas y hongos que, que tenían... ...estaba dentro del rango normal... ¿no? ...además es que... ...lo difícil y, y, y el reto... ...y el desafío que ha superado es el de... ...de crecer en condiciones de gravedad... ...más bajas que las de la Tierra... ...y con una radiación... ...más alta que nuestro planeta... Y es, y es lo que ha hecho y además con la ventaja de que eh, al ser un producto fresco pues los astronautas pueden tener ahí un suministro adicional pues de potasio de vitaminas K, B1, C estas cosas que están eh, menos presentes o por lo menos no de forma tan abundante en, esas, eh, en esos paquetitos procesados que ellos llevan porque a, al pasar ese, ese proceso pues se degradan y, y, y, y no tienen todas esas propiedades, porque están hechos para que duren mucho, pero es, tiene, tiene su coste, pierde propiedades, pierde nutrientes. Y eh, la verdad es que estas investigaciones resultan muy útiles para las futuras misiones espaciales de larga distancia, como las de que se tienen ahora mismo pensadas para ir a Marte, o la Artemis, que quiere llevar humanos al polo sur, lunar en el 2024, pero también la primera tripulación de la NASA a Marte a finales de, de, de la década del 2020 y ese programa llamado Space X, ¿no? Yo creo que, que lo de la, la capacidad de cultivar alimentos, como, como decía esta mujer, eh, que sean seguras, Seguros para los tripulantes y en sistemas sostenibles es algo realmente clave, casi crítico y que a medida que la NASA vaya avanzando hacia misiones cada vez más largas pues las verduras como como estas lechuguitas rojas que se pueden cultivar y consumir frescas con pocos recursos pues se van a perfilar como, como algo casi imprescindible, o sea que ahora mismo los astronautas van a tener que ser también un poquito agricultores también y es que así se va a cultivar en Marte eso es eh, lo importante, hay que aprender a cultivar eh, también fuera Ma, eh, Manuel Carvallal vamos a hablar un poquito porque una de las cosas eh, que se han descubierto últimamente también son porque salen a la luz eh, restos vikingos Sí, los vikingos no dejan de sorprendernos ¿eh? Eh, y una de las pocas cosas buenas que tiene esto del cambio climático y que tiene los, los aumentos de las temperaturas y, y del descongelamiento generalizado de glaciares y de hielos en distintas partes del mundo, es que aparecen nuevos descubrimientos. Ya sabíamos que los vikingos tenían unos recursos tecnológicos, de alguna manera, Eh, como la, la su famosa brújula, aquella aquella famosa piedra que les permitía orientarse eh, cuando los cielos estaban totalmente cubiertos, no se podían ver las estrellas y que hizo que fuesen los dueños y señores de todo el Atlántico Norte. Pero lo que ha ocurrido ahora es que en Noruega se ha, produ se ha producido de nuevo en en, un, en una zona ...que llevaba siglos eh, congelada, el aumento de temperatura ha hecho que se empezasen a, a derretir las nieves y los hielos... ...y de repente los investigadores se han encontrado... ...ya en 2011 un grupo de excursionistas había encontrado una túnica de lana de 1700 años de antigüedad... ...pero ahora con, este, con ese derretimiento de los parches de hielo en esa zona de Noruega se han encontrado un auténtico tesoro en una zona que era conocida, estaba documentada como una ruta comercial vikinga, que fue además muy transitada entre el año 300 y el 1500, eh, cuando llegaron además con el cristianismo hubo mucha movilidad y mucho comercio y urbanización en el norte de Europa, y esa zona en concreto era, era zona de paso de de pastores, de de agricultores, de ganaderos, pero también de las hordas vikingas. Y eso es lo que ha descubierto ahora un equipo de la Universidad de Cambridge, liderado por un arqueólogo medieval, eh, James Barrett, que ha calificado con el mismo entusiasmo con el que lo hacían antes los griegos, eh, este, este hallazgo como un descubrimiento de ensueño porque lo que, lo que han descubierto es toda una serie de elementos de los vikingos que transitaban aquella ruta hace, hace más de mil años y entre las cosas que se han encontrado y que les han resultado desconcertantes por la pericia que demostraban no sólo, eh, por ejemplo, al... al al utilizar esa piedra solar, que era una aleación que en Occidente no no se empezó a, a definir hasta 1600 y pico, el espanto de Islandia, o sea, ¿a quién se le ocurre que esa piedra podía orientar los barcos, los drácar, en sus incursiones por el Atlántico Norte? Bueno, pues además de eso, eh, tenían unos grandes con conocimientos de metalurgia con los que realizaban sus armas, como algunas de estas que se han encontrado ahora, guantes de punto, zapatos de cuero, eh, artilugios para los trineos, pero a mí una de las cosas que me ha sorprendido más por, la, por el ingenio y la inventiva que demuestra es que de la misma forma que los guerreros utilizaban las típicas raquetas que se usan para ofrecer más... Mmm, para distribuir el peso cuando caminas por la nieve, pues habían llegado a diseñar raquetas hasta para los caballos, adaptadas para los caballos, que es parte de estos objetos que han descubierto ahora. Y como muy bien dice el doctor Barre de la Universidad de Cambridge, lo importante ya no es solo, eh, la importancia no solo radica en cada uno de los objetos, sino en todo el conjunto que se ha conseguido recuperar ahora gracias a ese descongelamiento en Oruga. Tenemos más información, más noticias, que os vamos a comentar en el próximo tramo de la Rosa de ventos Vientos, aquí en la Sintonía de Onda Cero. Vais a escuchar a esa vidente que predijo la cuarentena en relación al coronavirus. Una predicción verdaderamente importante. Ha dado la vuelta al mundo, esa predicción, pero es auténtica, es falsa. Hay muchas informaciones válidas que nos hacen pesar que es falsa pues vamos a escucharla a ella va a estar en nuestro programa pero lo dicho va a ser en el próximo tramo en la rosa osventos ahora las noticias En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, un programa que hoy ha empezado a las doce y media de la noche, que va a estar hasta las 4:30 y media de la madrugada. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. En nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.onda0.es y la página web onda 0es la sección dedicada a la Rosa Vientos. Sí. Tenemos eh, tertulia unos minutos eh, por delante, pero unos minutos en donde vienen muchas curvas. entre otras cosas, de ese meteorito ese meteorito se esperaba bueno, esa noticia ha sido tremenda, porque eh, decían, bueno, un día caerá un meteorito que matará a alguien bueno, pues ya ha pasado, Miguel Sí, efectivamente bueno, hasta ahora se pensaba que que la primera persona que. conocida, que, que había sido víctima de un meteorito es decir, que un meteorito había causado su muerte eh, era un Un, un conductor indio de autobuses en agosto de 2016 murió a causa de la explosión provocada por un meteorito. Bueno, como digo, hasta el momento se pensaba que esta era la primera víctima humana atribuible directamente al, al impacto de un meteorito. En este caso murió por la explosión. ...que generó ese ese meteorito... ¿no? ...que digo yo que también hay que tener mala suerte... no <risa> hay, ...hay formas extrañas de fallecer... ...pero por un meteorito hay que tener muy mala suerte... ...pero no, parece que este no fue el primer caso... ...sino que hubo una víctima anterior... Y, ...y esto ha salido a la luz porque un físico turco... ...y otro físico estadounidense... ...en este caso vinculado al proyecto SETI... ...de búsqueda de inteligencia extraterrestre... ...acaban de publicar un artículo... ...en la revista Meteórica... ...meteorítica y ciencia planetaria, en donde dan a conocer una serie de tres documentos. Tres documentos que estos dos físicos hallaron en los archivos estatales turcos, archivos estatales que además, por cierto, ahora están empezando a digitalizarse masivamente. Bueno, en estos tres documentos, eh, o estos tres documentos, se refieren a la caída de varios meteoritos en una colina del actual territorio de Irak, ...en el mes de agosto del año... ...1881... ...al parecer... ...según podemos leer en estos tres documentos... ...estos tres meteoritos... ...cayeron o estos meteoritos... ...cayeron en un intervalo aproximado de diez minutos... ¿no? Y, ...y el meteorito asesino... ...entre comillas explotó en el cielo... ...y varios fragmentos impactaron sobre dos hombres... ...que caminaban juntos... ...hirieron a uno... ...y causaron la muerte... ...de otro hombre... ...es decir... ...que este, en teoría, según estos documentos oficiales del Estado turco... ...este sería el primer caso de una persona fallecida a causa del impacto de un meteorito... ...y como digo, sucedió ya hace bastantes años, en el mes de agosto del año 1881... ...pero lo interesante es que en uno de esos informes se alude... ...a que las autoridades turcas adjuntaron en, en ese expediente sobre, sobre el caso la muestra de un fragmento de, de ese meteorito que mató a este hombre. ¿no? Pero aunque los investigadores, aunque estos dos físicos han hecho todo lo posible y han removido Roma con Santiago, al final no, no han dado con, con esa muestra de meteorito que seguramente se ha perdido a causa del paso del tiempo o estará olvidada en algún archivo. Pero bueno, digamos que este... Es el primer caso, ¿no? Agosto de 1881, en el territorio del actual Irak, y la segunda persona fallecida a causa de un meteorito, agosto de 2016, en el estado indio de Tamil Nadu. Atención a este momento. Esta grabación pertenece, teóricamente, al 24 de diciembre de 2019. Hace unos meses, una vidente, Nube de María... Eh, anunciaba, bueno, cuando predecía las cosas que podían ser importantes para este año que viene, y decía, lo que vamos a escuchar a continuación, esta eh, predicción, esta evidencia, ha sido viral, ha dado la vuelta al mundo, ha sido espectacular el impacto que ha tenido, porque insistimos, teóricamente, teóricamente, se grabó y se emitió el 24 de diciembre de 2019 necesita que el 2020 como siempre que, que siempre te lo estoy contando el 2020 sub 40 y el, eh, el número 40 y el número 40 es que la tierra necesita 40 días de descanso y para tener 40 días de descansos pero la tierra no solo españa el mundo entero si ¿sí? la bola del mundo ...porque la estamos destrozando continuamente... ...hemos destrozado... ...pues el planeta... no lo hemos cargado... ...no le hemos tenido respeto... ...los mares los hemos contaminado... ...los ríos... ...el ozono... ...el oxígeno... ...todo... ...no le hemos tenido respeto... Solo hemos ido a la nuestra... ...la espiritualidad es un momento... Pa ...para la madre tierra... ...para la naturaleza... Es su momento, se va a reestructurar, va a bajar todo todo lo que es la polución, van a estar los mares mucho más limpios, eh, vamos a es una era de conciencia interior, de espiritualidad. Y decía, entre otras eh, cosas, en eh, Nube de María, la vidente decía eh, que la gente se va a esconder en sus casas, eh, que se va a confinar, eh, que no va a poder eh, ni abrazarse, que va a tener que estar eh, separada, eh, bueno... Era espectacular, eh, Manuel Carbayal es que jamás habíamos oído a un evidente anunciar algo del futuro tan claramente. Y fíjate que anunció cosas del futuro, pero esto, esto ha sido tremendo, eh, el anuncio, ¿verdad, Manuel? Bueno, sí, si hubiese sido un anuncio... Claro, ahí, claro, evidentemente, que... estoy estoy calentando motores. Ya, ya, ya, claro. ya yo, yo te sigo el juego, pero subo la apuesta, porque no fue la única. Eh, en varios países del mundo han ocurrido cosas parecidas, varios videntes eh, ahora eh, atribuyen eh, profecías en eh, las que se pronosticaba el coronavirus y sin salir de España hay otro caso muy llamativo y anterior incluso, porque el de Nube de María fue en diciembre aparentemente, pero en octubre de dos mil 2019... Eh, eh, en un programa de Racuno, una emisora también catalana, eh, sí, Luz, Arnau, Luz, Arnau, sí, sí. Luz Arnau también habría hecho una profecía muy parecida con la misma precisión, aparentemente. Aparentemente. aparentemente Porque en el caso de, de nueve de María, de esta profecía, insistimos, eh, cuando se escucha poner los pelos en de punta, porque realmente, teóricamente, predice el futuro tal y como. Ha ocurrido las cosas tal y como han pasado. Eh, pero después, Manuel parece que la verdad se ha ido por otro lado, ¿no? Que quizá es posible que eso se puso y se insertó después. Esa es la teoría, ¿no? Eh, que es falsa la grabación, eh, la fecha por lo menos, hay eh, que se ha grabado ahora, pero se ha puesto como si fuera eh, de entonces. Esa parece la hipótesis eh, fundamental para explicar todo lo que ha ocurrido. Sí, ¿lo, ¿lo desvelamos ya o esperamos? Pues, cuéntalo, cuéntalo, y ahora lo escuchamos sí, sí, a ella. Bueno, efectivamente, sí. cuando eh, esta información comenzó a hacerse viral, el mismo día eh y se pone en contacto conmigo un un buen amigo, como un amigo de Barcelona, en eh, que está muy metido en el mundo de, de las mancias, de los videntes, en programas de televisión y de radio para advertirme que, ojo, que esto no es lo que parece, porque cuando había intentado localizar la grabación del programa, todos estos programas, tanto los de RAC como, como el de televisión de Nube de María, se, se suben a Internet, como hacemos nosotros. Entonces, si, si nosotros ahora decimos, por ejemplo, que en su día eh, nosotros, la Rosa de los Vientos, la Zona Cero, profetizó, que todos los vídeos que estaban saliendo de un ovni en Galicia eran falsos, y nosotros lo dijimos en una fecha previa a que la información se hiciese pública, cualquiera se puede ir a la página de Onda Cero, buscar el programa de ese día y comprobar si lo que estamos diciendo es cierto o no, ¿no? Para eso valen estas cosas. No solo eso, sino que hay un montón de rosaventeros que en sus respectivos eh, muros de Facebook, en sus respectivos blogs, en sus respectivas web, suben también los programas, además de otras plataformas. Entonces se puede ver que nosotros en un momento determinado advertimos algo y unas semanas después pues nos dan la razón, como ocurrió con el Yeti de Formigal y otros casos. ¿no? En este caso no ocurre eso. Cuando este amigo se fue a la página del programa para buscar el programa de, de, del día de emisión donde se había hecho la profecía, casualmente cachis, resulta que esa grabación, por lo visto, se había estropeado. Lo mismo sí. ocurrió con el caso de Luzarnao en RAC, ¿no? El día que se hace la profecía, pues parece que, que está mal. Y además no solo eso, sino que Maldito Bulo ha aportado otros elementos como que la ropa que llevaban los invitados y el presentador y la misma vidente el día de emisión de esa supuesta profecía, no se corresponde con la que aparece en el fragmento en el que está dando esa supuesta premonición. Vamos a hablar con la responsable de esa profecía, de esa vivencia, eh, es Nube de María, la saludamos, eh, ya le damos eh, voz eh, en todo esto, hay que ir a la fuente, bueno, pues eh, Nube de María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Bruno. Bueno, la primera pregunta obligada. Eh, <risa> Muy bien. Esa grabación, lo que hemos visto Ese anuncio de lo que iba a pasar De esa cuarentena ¿Desde cuándo está en internet? ¿Desde cuándo se puso esa grabación? ¿Se puso en la fecha en la que está? ¿O se puso en tiempos eh, recientes? No se puso nunca, por lo que yo he visto Jamás se puso Jamás se colgó Porque eh, Ese vídeo del 24 de diciembre La Nochebuena Para mí es una enorme incógnita, pues se ha hecho viral y no sé ni cómo. La verdad que no recuerdo si lo puso o no en las redes. Pero dice la gente que no, pues yo me lo creo, fíjate. Yo es que soy muy crédula. Entonces... Pero lo hemos visto todos, ¿eh? con lo cual se sí, puede pues descargar, claro. ¿no? ¿Qué? Eh, pero... Si lo hemos visto todos es que se puede descargar. Pero con lo no, cual eso no desde no sé se... mis redes, no sé desde mis redes. Claro, pero eso quiere decir que ese anuncio, profecía, evidencia, como queramos llamar, ¿No es de esa fecha, o por lo menos no está grabado en esa fecha, o no se conoce Fue esa grabado, fecha. Pues grabado, y vamos, al 100%, y, y vamos, y voy a dar mi vida en ello el 24 de diciembre. Además, hay el programa entero que estaban allí, pues, eh, otros famosos y todo. Eh, se ve toda la grabación de todo el programa. Lo único que ocurre es que, claro, para... Mmm, Pues eh, han cortado este trozo solo para hacerlo viral y no sé ni cómo. La primera sorprendida soy yo, Bruno, la primera sorprendida. Sin, jamás, en... Jamás Sin embargo, lo en, lo que, en lo que se vio entonces, justo, justo, no estaba esa parte que se ha conocido ahora. Qué casualidad, ¿no? ¿Cómo, cómo que no estaba esa parte? Eh, cuando, cuando se emitió, cuando se vio a conocer, no estaba la parte de la profecía o del anuncio de la violencia de la cuarentena solamente ahora ¿cómo solo ahora? no, no lo entiendo eh, que no. en lo que se vio en su momento del programa del 24 de diciembre estaba todo menos eso, ahora está bueno, también es también eso bueno, pero ¿quién lo dice eso? Eh, te lo digo yo, por ejemplo ah, bueno, bueno vale, no. es que ¿sabes qué pasa? como hay tantas teorías y de verdad, hay tantas teorías pero pero un montón que yo de verdad al final, que soy yo la que, la que hice el programa, al final ...parece que es que yo no estaba allí... ...es es lo que parece... ...es que la, Porque... la, la polémica sí. está ahí... ¿eh? Sí. ...la polémica es esa... Claro, claro, ...la, la polémica... polémica es que... Eh, ...en principio, claro... ...si hubiese surgido esto desde un inicio... ...con todo el jaleo... ...se hubiese popularizado muchísimo antes... ...pero claro que pasado ya... ...un montón de tiempo... Surja ya esta... Que alguien lo haga viral. No, ya no viral, sino que directamente se, se dé a conocer. Porque si hubiese sido, incluso en ti misma, si tú eh, eh, coges y esta, este anuncio que, que es del 24 de diciembre, sí. eh, supuestamente cuando tú lo haces en ese programa, si resulta que ocurre esto, pues... Tú y gente que te conoce los primeros a los primeros días hubiesen dicho oye, pues supongo, claro, oye supongo que fíjate que, que, que, que Nube, fíjate lo que dijo y, fíjate, y no, ya ha sido cuando ha pasado ya un montón de tiempo cuando no, no, cuando no, esto se ha dado que hay hay como 500 personas que me han llamado diciendo Nube, esto te lo he escuchado yo a ti y hay más de 500 personas o sea que eh Vienen o te llaman O lo las podéis sacar Más de 500 personas llamándome, enviándome Whatsapp, Nube, yo esto Te lo he oído decir ¿Pero que era un estudio de televisión o un campo de fútbol? No, no ¿Por qué se si lo escucharon 500? Eh, eh, sí, hombre porque, porque entonces debía salir Por la televisión O, mira, yo también cuento una cosa ah, que sí. había muy poca ver, gente porque 500 solo A ver, a ver, a ver, lo que yo he podido de, de personas coger el WhatsApp. A ver, yo explico una cosita para que se pueda entender, porque es que se, se, se está distorsionando todo mucho. Mira, yo hago 98 programas cada mes comprobado, que se puede comprobar, de televisión y radio, durante muchos años... ...vamos, hasta el mes de agosto también... ...noventa y ocho programas... ...claro, esos noventa y ocho programas... ...yo nunca los subo en las redes... ...y se puede comprobar... ...ahora en la pandemia sí que estoy subiendo... ...porque estoy en casa... ...pero antes jamás subía... ...subía uno cada semana o cada quince días... ...pero noventa y ocho programas jamás los subí... ...claro, tengo en un pen de estos... ...pues miles y miles de programas... ...pero lo que sí se puede comprobar también que en, todo, en los programas de televisión, en el canal espiritual de Nube de María, eh, siempre cuando acababa yo decía, si alguien quiere el programa, me lo podéis pedir y yo lo envío por WhatsApp. Y por WhatsApp sí que he enviado miles, porque uh -huh. mucha gente me decía, oye Nube, envíame el programa. Entonces yo lo enviaba, eh, me era más fácil por, por WhatsApp que colgarlo en las redes, porque no... No, no, no me manejo bien en la red, claro, Nube, eh, Nube, por un lado eh te voy a decir que bueno que has dado a cara, estás aquí con nosotros, eh, lo cuentas, ha habido una acusación muy fuerte sobre ese anuncio, te elogia muchísimo el hecho de que estés eh, hablando de este asunto sí, pues, claro, claro, sí, es que yo pero no sería más fácil, creo yo, eh, sí, eh, sí, no sí. sería más fácil decir bueno me equivoqué, eh, eh, eh, lo grabé ahora, lo puse ahora, pero el mensaje es positivo. Eh, el mensaje es eh, para favorecer la vida, la tierra, la naturaleza ¿no es mejor eso? hombre, a ver, sería lo mejor si no hubieran tantas personas que pueden acreditar de que sí y, y es que además está todo el programa completo no. es que es que claro no sé, a ver eh, ¿por qué dicen? a ver, ¿por qué dicen de que no es eh, de que no está grabado en su día? Porque llevo un, un, un colgante que eh, muchas veces... Mira, es un programa que se emite durante una hora y media. Se graba durante cuatro horas. Si no preguntárselo a todos los del público. Cuatro horas. esas cuatro horas se puede decir... Oye, quítate el pendiente nube o quítate el collar porque molesta el micro. Hay veces que yo he salido... Hay muchos programas he salido en un trozo con unas medias negras se me han roto y me ha dejado la ch alguna chica unas medias de color carne, a veces me duelen los zapatos, los tacones porque salgo con tacones y luego me puedo poner unas botas eh, solo, solo están diciendo de que, eh, de que no puede ser porque en uno llevo un colgante y en el otro no llevo el colgante casualmente coincide con ese momento, eh Eh, ¿Cómo en este momento? Me refiero con el anuncio de la cuarentena. Eh, es cuando apareces con otra ropa, casualmente, ¿no? No, otra ropa no. Voy Oye, la misma. Sí, sí, pero me refiero al colgante famoso, ¿no? Eh, tu claro, apariencia es distinta sí. en esa grabación, eh, porque Mira, tienes algo que no tienes en el resto de la grabación. A ver, a ver, el colgante, el colgante... No, en, en, en las redes no tengo de, de, de grabaciones apenas, porque hago sí. 98 cada mes y cuelgo... Una o dos al mes, o tres, como mucho. Bueno, y Entonces, haces que la gente no se equivoque. Hacer programas lo hacemos, Silvia y yo. Eso es hacer un programa. Tú lo que haces es pagarlos, ¿no? No, eh, no, eh, para nada. Yo soy anuncios, colaboradora ¿no? allí. 100% soy ah, colaboradora vale, vale. y se puede demostrar. Vale, vale. Que soy colaboradora. Además... Todo esto yo lo puedo demostrar, o sea que sí, decir las cosas por decirlas las he claro, contado. Claro, claro, Tú, eh, imagino que es un poco intercambio, ¿no? Para que, que la gente que quiera contactar contigo. Pero yo te quería comentar. No, contactar conmigo no, porque precisamente, fíjate, pues eh, llevaban un tiempo poniendo el número de teléfono cuando me he tirado seis años que no ponía ni el número de teléfono, ni internet, ni Instagram, ni ponía nada porque no utilizaba redes. Y se puede comprobar también mm -hmm. de que ni siquiera ponía el número de teléfono, porque yo no hago las consultas, además lo digo en, en, en televisión, siempre me llama quien me llame, las consultas son totalmente gratuitas. Y si alguien me está oyendo ahora mismo y le he cobrado una consulta, quien lo diga, vale, nunca eh, nada, yo hago eventos eso sí que hago eventos, uh -huh. es lo único y cobro a lo mejor cinco euros la entrada y hago eventos Vale, si no quería entrar en eso, si era para otra cosa que te quería comentar. Eh, según ves eh, lo que está colgado es como que en todo momento están los primeros planos y a ti se te oye al principio pues, comentar pues eso, que va a haber desasosiego, que va a haber problemas y tal. Y luego es cierto que ya cuando específicamente se menciona Lo de los 40 días, la cuarentena, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ahí es como que se te está tomando primeros planos que hace mm, ah, las no, personas, eh, ya, pero a lo que voy, eh, las aquí. personas que conocemos un poquito el medio es lo que nos eh. hace dudar como que parece hay una, una edición. E in, mm. y, y, y aparte de, de este tema ¿no? que, que te comento, sí. eh, tú. Eh, tendrías algún problema, eh te estoy poniendo en la tesitura, que no sé si se sí. daría el caso. Porque tú dices, se suben las grabaciones, lo envío por WhatsApp, tal, no sé qué. Sí. Si esa grabación, tal cual dices que es del 24 sí. de diciembre, sí. se coge y se dice, lo vamos a poner para que un perito judicial examine si realmente eso está hecho, no, no, no, es está, manip he hecho. no está manipulado, no está editado, sí. ¿tú sí. dejarías que se hiciera...? No, no, es que lo están haciendo, perdona, es que soy yo la primera interesada, la primera interesada soy yo y lo tiene mi abogado y quieren, quieren ir hasta el final, quieren ir hasta el final Todo, todos los que me han, me han cuatro, porque hay miles de personas que, que vamos, que me han dicho, no te conocemos, llevas cuarenta años en los medios, nunca, nunca has necesitado yo en, en los eventos podéis entrar en, en, en mi Instagram o en donde sea cuando hago un evento me vienen hasta 3-4 mil personas, no necesito esa publicidad tan bestia y tan de esta manera catastrófica, no la necesito para nada ¿me entiendes? entonces, eh, la primera que que estoy denunciando a to, a todos los medios que me han dicho algo de mí soy yo, es que eh, eh Está el abogado mirando todas las redes a cada persona y luego para llevarle eso al juez y decir, mire, se ha hecho esto y es cierto. Es que soy yo la primera interesada, es que yo llevo muchos años, yo yo no soy yo soy una guía espiritual, yo no soy una bruja de estas que acaba de salir hoy y ha tirado un, un beso, no, no se equivoquen, eh para nada. Lo que, bueno, pues... Eh, y lo, vos... defenderé, sí. lo defenderé delante de un juez y de quien sea, eh, lo voy a defender. Bueno, eh, de momento también están confinados los jueces, eh, estamos todos confinados. Eh. Bueno, pero todo sale, sí, eh, sí, todos sí. vamos a salir, eh, todos vamos a salir. Hombre, eh, eso espero, eso espero. El, el, el que la hace, pues... Eh, el que no crea que porque están confinados no le va a pasar nada. A <risa> todos al final recaerán. Eh, lo que sean, digo yo. Agradecemos mucho tu presencia, eh, tu testimonio, tu, tu versión. Eh, hay que darlo y bueno, has dado la cara y eso es eh, importante. No, pues la cara siempre. Me pueden llamar si yo no tengo ningún problema, de verdad. Yo siempre doy la cara cuando alguien me lo pide con educación. Si alguien en las redes me dice, oye, di esto. Pues yo, mmm, la verdad. Eh, ...las cosas negativas las aparto de mi vida... ...ahora, si alguien con educación, como tú que me llamaste, hablamos... ...pues yo encantada, si yo no tengo ningún problema, de verdad... ...si yo encantadísima, de todas las personas que quieran... ...que dé la explicación que sea y además que llevamos al 100%... Si, ...mira, um, llevo 40 años y espero llevar más tiempo... Eh, la vida da muchas vueltas y un día nos encontraremos seguro ¿eh? y me dirás, tenías razón Nube y eso te lo digo bueno pues eh, ¿y ojalá. sabes cuál es la pena más grande que tengo? ¿Cuál? que todo el mundo discute en mi, mi vídeo y me parece muy bien pero se ha sí, a todo el sí. mundo, claro sí, y, y primero que yo no lo hice, mira, la primera sorprendida soy yo, pero nadie me ha preguntado qué va a pasar Ah, bueno, pues venga, danos el pronóstico, ¿qué va a pasar? Porque tú ha haces, haces alguna alusión de que todo se va a resolver, patata. Pero no, dinos. No, no, no, no, yo no lo dije. Yo dije que sería un ciclo positivo. Un ciclo positivo para la madre tierra y un ciclo positivo para el humano porque va a tomar conciencia, porque si no tomamos conciencia estamos ya destruyendo el planeta y a nuestros descendientes no le vamos a dejar ni el aire que respiran. Ni los bosques, el Amazonas, todo quemándose, todo. Entonces, más que nada dije que era un ciclo Y por eso también me atacan. Porque dije que era un ciclo positivo y, y creen la gente que no es positivo. Hombre, hombre a ver, no por creerlo, las personas eh. que han muerto no claro. es positivo. Para nada. Y me duele como la primera. Pero eh, van a morir más personas Por, ...por el cambio climático que por todas las pandemias... Y, las, ...y van a venir muchas más pandemias... ...por ese cambio climático... ...pero muchas más van a venir... ...y hay cánceres por ese cambio... ...que yo decía las pérdidas... ...por el cambio climático... ...porque todos los cánceres... ...bueno, todos no, pero la mayoría... ...es por el aire que estamos respirando... ...por los peces que estamos comiendo con, con plástico... ...con todas las barbaridades que estamos haciendo... Entonces, como llevo yo más de treinta años siendo vegana, no comiendo animal, luchando por el planeta pues bueno, pues pues aprovecho y sigo, y sigo hablando de ello pero si, si eres vegana, pero te contagia alguien que, que no lo es, pues, pues ya está ¿no? sí, no, no ojalá te equivoques, eh, Nube, en esta ocasión sí, ojalá, ¿eh? no, ojalá te pido. equivoques y te no pase pide, nada malo te lo pido a mi guía espiritual que se equivoque que sea todo muy maravilloso y que la gente saque mucha fuerza de su interior y mucha esperanza muchas gracias Nube, un abrazo <ríe> chao. Gracias, bueno, chao, gracias a vosotros gracias, adiós, adiós Gracias. Pues eh, lo primero es que, teóricamente, ese 24 de diciembre del año mil, 2019, se produce esa profecía, pero, pero en lo que se cuelga y se da a conocer está todo, todo, todo, menos eso. Y después, una vez hay que ocurre lo que ocurre, que tenemos en la pandemia, en esa grabación original aparece eso. Cuando se metió, no lo sabemos. Nube de María, la vidente, nos ha dado su versión, eh, bueno, pues una versión, eh, la suya, que contradice a la investigación que han hecho algunos, en donde parece que han demostrado que existe una intrusión en esa grabación original que coincide con esa profecía, Manuel. Eh, no parece auténtica, o sí o no, pero... Por lo menos hay elementos eh, importantes eh, para la duda. ¿Qué piensas, eh, Manuel sí, Pues me parece muy triste, me parece sí, me, me mucho, da mucha mucho. pena que cuando aparentemente se consigue una profecía espectacular, acojonante, eh, de repercusión internacional, pues resulta que no aparecen las pruebas. El ejemplo que te ponía antes, como si ahora alguien va a intentar contrastar. Eh, lo que dijimos el Omni Gallego y no aparece la grabación, fíjate que casualmente se ha borrado la de ese día o, o no se escucha bien, es exactamente lo mismo que pasó con el otro caso en la emisora en la emisora RAC. Así que me, me, me, me ligeramente no hablar con, con Alex en la emisora RAC porque yo sí que hablé con él. Eh, no estamos hablando de en la misma profecía, ¿eh? el mismo anuncio. No, digo la otra. La sí, otra. sí, sí, sí que si se está refiriendo Manuel a esa sí a la Arnau. esa es otra que que que se que se se colgó también en YouTube a posteriori Parecida, parecida. Parecida y, que decía cosas sí. aplastantemente parecidas a lo que ha pasado, que iba a morir mucha gente, que no sé qué, que no sé cuántos. Y que eh, pues la gente obviamente se sentó en, a entrar a, a, a las web del programa, a los podcasts y todo eso, se revisó toda la programación de Octubre, porque supuestamente eh, se había o se pensaba que se había emitido en Octubre en el programa en el que ella solía salir, y efectivamente no aparecía, ¿vale? Y entonces dijeron, pues eso, esto es bulo porque se ha acordado a posterior y todo eso. Entonces yo contacté con Alex porque la voz que, de la persona que la estaba entrevistando me era conocida y era la de Alex, que, que yo le, le conozco como me imagino que le conocéis muchos de, del programa de la Caja de Pandora y todo esto. Y entonces me puse en contacto con él y le pregunté, oye Alex, digo, el que sale esa voz en esta predicción de Luz Arnau, que no es Nube de María, ¿vale? Es otra, lo, lo volvemos a decir. Es tuya, eres tú, dice. Y me dijo, sí. Y yo le dije, primera pregunta, ¿el programa eh, se llegó a emitir en octubre? Y me dijo, no. Y entonces le dije, segunda pregunta, ¿tú le hiciste esa entrevista a Luz Arnaud en octubre? Y él me dijo, sí. Lo que pasa es que ya estaba en México, había muchos problemas de conexión y hubo muchos problemas técnicos y yo no tenía material suficiente para hacer un programa de radio con eso y no lo llegué a emitir nunca. Entonces, supuestamente, eh, pues tendríamos que, que confiar en, en la versión de, de Alex, pero es una persona más que está confirmando que eso sí que tuvo lugar. Pero tendría, tendría que ser ya pues un ejercicio de fe. fe, fe. Un ejercicio de fe. Porque casualmente las dos han sido a posteriori. Y realmente lo fantástico, lo maravilloso, lo fascinante hubiera sido que las hubiéramos tenido con anterioridad. ¿no? Eso sí que hubiera sido una prueba aplastante. ¿no? Pero no sé si Manuel también. Eh, está el corriente de esa otra profecía de una, de una vidente que ya falleció hace unos años y, y no sé si ha podido ahondar en el tema de si es verdad o no es verdad eh, una vidente británica creo que hace casi como que una década predijo para este año también una serie de fallecimientos por problemas respiratorios en el mundo, que iba a morir mucha gente eh, o algo así, Silvia no me acuerdo el apellido Bueno, no era digo... casa sola, ¿eh? No, no, no, sería Silvia Nostradamus, pero no... No, no, y no no solamente esa. O yo sea, sí me ahora... atrevo a decir que no existe ninguna profecía que anuncie eso. Sí me atrevo a decirlo, fiacientemente, rotundamente. Sin bueno, lugar a dudas, no existe yo, ninguna. Ni existe... Yo no soy yo no soy tan tan audaz en este caso porque... Eh, yo no sé... Antes hablábamos del profesor Josephson, del Premio Nobel de Física, que él está convencido de que la percepción extrasensorial existe. Se han hecho eh, trabajos muy prometedores en, en condiciones de control sobre la precognición. Si eso existiese de verdad, probablemente pocas ocasiones antes en la historia de la humanidad podrían haber dejado una carga de dramatismo tan tremenda Si existiese algo parecido a los campos morfogenéticos o al inconsciente colectivo, no lo sé, ¿no? Pero si, si, si realmente en algún momento de la historia algo pudiese mandar señales o, o originar una, una precognición en muchas partes del mundo, yo creo que este es un caso bastante razonable. El problema es que la mayoría de las interpretaciones se hacen a posteriori, Ahora hay muchas videntes en todo el mundo, estamos hablando de los casos españoles. Yo ya ahora, lo dije, ¿no? Es que... Ma, claro, claro, ahora hasta, Los capitanes hasta, a posteriori también están en el más allá, ¿eh? No, no, y hasta Baba Manga, la vidente sí, aquella sí, famosa... Baba Manga, de Bulgaria. Nostradamus también dice que no, no, estaba clarísimo. Nostradamus decía cualquier chorrada... No, aquí está hablando de la pandemia. O sea, y eso es lo que a mí me parece realmente triste y sobre todo... Que realmente en, en, en toda la historia de su vida unas videntes profesionales hagan una profecía tan exitosa como esta y resulta que por H o por B no aparezcan las pruebas. Hombre, es que... Joder. Pues no parece... No parece real lo que se te decir. Hombre, pero yo decir, creo que, es que la, dime, la, segunda parte, la segunda parte de este debate y lo que sería ya fuerte de reflexionar es que todo esto implicaría que el destino está escrito, lo cual es una cosa que a mí me revienta mucho la cabeza. No, no sé, o sea, no. Es, es casi un atentado contra la libertad humana y el devenir de él, ¿sabes? O sea, de, de... Tenemos eh, que decir eh, que se ha aportado bien, que eh, las eh, conversaciones eh, con María han sido muy correctas y ha sido muy correcta a su testimonio pero bueno, en esta tertulia zona cero una tertulia zona cero en donde ha estado Mado Martínez, Manuel Carvillal Miguel Pedrero, gracias a todos Cuidaros, gracias, Buenas noches